No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más.